Radio Marca. En Tele Elche Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a todos, tanto a los oyentes de Tele Elche en Radiomarca como a los telespectadores de Tele Elche y también de Vegafibra Televisión, Canal Comarcal 1. Esta retransmisión, hoy de este Elche en Punta Especial, lo hacemos desde、eh, la sociedad Tiro de Pichón, que está de aniversario, cumple este año 105 años, ni más ni menos. Y desde el nuevo restaurante del Tiro de Pichón nos han cedido sus instalaciones para hacer este programa especial Elche en Punta. Saludos a todos los que nos veis y nos escucháis desde cualquier parte de Elche o de la provincia. Es un Elche en Punta especial como hicimos hace aproximadamente año y medio. Fue en el parón por el Mundial, noviembre de 2022. Entonces lo hicimos con exjugadores del Elche Club de Fútbol que, bueno, pues con su. pasado, su presente en aquel momento, nos dejaron un, un legado impresionante y entendimos que había que hacerle, por ese casi centenario de leche, un homenaje. Hemos entendido ahora que también las personas, hoy muchas de ellas están aquí, otras, por desgracia, ya no están con nosotros y otras no han podido venir por diversos motivos, pues hemos entendido que debíamos también hacerles desde esta casa un homenaje por el tiempo, por la dedicación. Y por el esfuerzo que han hecho en sus distintas etapas para conseguir que el Elche Club de Fútbol sea hoy lo que es: una gran institución, referencia、eh, nacional y que bueno,、pues、sigue paseando la bandera de nuestra ciudad y de los tres patrimonios como emblema.、Eh, tengo que también agradecer a los amigos de Vegafibra Televisión en su canal comarcal. Uno, el que hoy están aquí, están haciendo la realización, la coproducción, realización y coproducción junto con los compañeros de la casa de Telech en Radio Marca y Telech Televisión para eh, poder eh, realizar este programa que, como digo, bueno,、pues、es desde nuestro punto de vista. El mínimo homenaje que se merecen muchas de las personas que hoy están aquí. Hoy tenemos a algunos、eh, expresidentes o que han sido presidentes, la palabra ex, la verdad es que no me gusta demasiado. Yo he tenido el placer, el gusto y el honor de entrevistar a la gran mayoría de ellos, como algunos capitanes icónicos que hoy también están aquí, como algunos、eh, entrenadores. Algunas veces los hemos criticado, otras les hemos aplaudido, siempre desde la Imparcialidad que un servidor y que esta casa,、eh, pues creo que debemos、eh, tener y seguir en esa línea. Y me gustaría saludar a Anselmo Navarro, Pepe Sepulcre, Paco Borja, Amador Poveda, Diego García, que han sido presidentes del Elche Club de Fútbol en distintas etapas. Por supuesto, también a Joaquín Buitrago, el actual presidente de la entidad. Pepe a l v e r o l a Diego Fuentes, Pepe Quiles, que también han estado en distintas directivas y como vicepresidentes. Están Fran e s c r i v á Marcial Pina, Lico, Carlos m a c i a b o n e t No sé si todavía no ha llegado Julián Rubio, pero creo que también está por venir. Los capitanes icónicos como Nino y Miguel Quirán, que tampoco lo he visto, pero está también por, por venir.、Eh, hay miembros del cuerpo médico que han sido históricos,、eh, como Paulino Vázquez, como Juan Antonio Sáez. Por desgracia, ya nos dejó.、Eh, Ahora, ahora lo diré, que se me ha ido, me ha ido el nombre.、Eh, también destacar, en este caso, y, y saludar al concejal de Deportes, a, Juan Antonio, a José Antonio Román, el presidente de la Asociación de Veteranos, Nando, el nuevo presidente, aunque será oficial esta noche, de la Federación de Peñas, Mario Payá, y el saliente, David Aranda, a nuestros clientes que son ya amigos de, de la casa y sus firmas. Y bueno, a todos los compañeros de la casa que、um, han hecho posible, están haciendo posible que esta retransmisión pueda salir adelante. También me gustaría dedicar este programa a los grandes presidentes, a todos、eh, que ya no están con nosotros, dirigentes, entrenadores, que por desgracia ya se marcharon y seguro que están. En el tercer anfiteatro, pues、eh, arrimando el hombro, viendo los partidos de nuestro equipo, desde el primero que、eh, pasará a la historia como el primer presidente de Leche, l Mariano Rodríguez Irles, pasando por los 50, exactamente 50 presidentes, han tenido el honor de、eh, representar a la entidad Franjiverde en estos 101 años de historia. Entre los más recordados, sin duda, José Esquitino, que logró la proeza. De ascender al equipo de tercera a primera división y en una segunda etapa consiguió como presidente esa Copa del Generalísimo, actualmente Copa del Rey, que es hoy por hoy el mayor logro de la entidad Franjiverde. Por supuesto, también Manuel Martínez Valero, que consolidó a Leche l en la máxima categoría y fue el impulsor de la construcción del estadio, que además、eh, lleva su nombre.、Eh, no ha podido estar aquí, y nos hubiera gustado Diego q u i l e s que es el único presidente que acumula. Tres、eh, ascensos y que además también fue una figura muy importante en aquella gran asamblea en 1994 en el Gran Teatro, donde el Elche parecía que podía incluso llegar a la desaparición. Y gracias a él, a Paco Borja, a Vicente Pastor y a todos los que acudieron al rescate,、eh, perdón por los que me dejo en el tintero, pues el Elche Club de Fútbol sigue siendo una. Una realidad. Así que nuestro recuerdo para todos los que ya no están: José Sánchez Riquelme,、eh, presidente del de ascenso en 1988, o hace poco se nos fueron Manolo Navarro, Cayetano Quirán y tantos otros、eh, que dejaron un grandísimo recuerdo en su etapa en el Elche como dirigentes y, sobre todo, como, como personas. Desde aquí, este programa de leyendas me gustaría también dedicárselo a, a todos ellos. Y por último, antes de empezar ya, porque vamos a llamar a, aquí a, al, al estrado a algunos de los que creo que han sido protagonistas de, de la historia actual, pues recordar que el Elche、eh, es un equipo que ha estado 24 años en Primera División. Lo digo porque puede haber、eh, generaciones que igual. Bueno, pues no tienen tan claro、eh, que el Elche ha sido un equipo, sobre todo en aquella década dorada de los 60, que llegó a estar 12 temporadas consecutivas en primera división, que una de ellas. Llegó a quedar quinto clasificado, que llegó a la final de una copa y que era referencia. El equipo humilde、eh, para el fútbol español era el equipo de moda. Y gracias bueno, u e p a aquel año 1959 con César Rodríguez, que era un genio de aquella época, entrenador y a la vez jugador. Hoy en día eso ya、eh, parece impensable, ¿no? Pues fue el embrión de aquel Elche Club de Fútbol que consiguió entonces. Aquel primer ascenso a, a primera división con José Esquitino de presidente. Luego, Roque Olsen en el 73, también con José Esquitino de presidente, consiguió el segundo ascenso. El tercero lo volvería a conseguir el argentino Roque Olsen, que es el único entrenador que ha conseguido en toda la historia de Leche dos ascensos a, a primera división. En el 88, Felipe Mesones, que por desgracia、eh, tampoco está ya con nosotros. Y en la memoria colectiva, los últimos ascensos, los más recientes y además. Eh, pues algunos de ellos con un brillo、eh, realmente espectacular, como el de 2013 con Farán e s c r i v á y Pepe Sepulcre, entrenador y presidente, con ese Elche de los récords que ya nadie lo va a poder superar, como mucho algún equipo lo podrá igualar, porque fue líder desde la primera hasta la última jornada de manera ininterrumpida, con récord de puntos en la primera vuelta 49 que nadie ha sido capaz de superar y que desde luego, nos,、eh, después de 25 años. En el fango de la segunda y la segunda B, pues、eh, fue un estallido de felicidad para toda la ciudad. Y el último ascenso en 2020, el de la pandemia, el caso fue en labrada, pasaron tantas cosas que algunos todavía pensamos que el fútbol nos debía una tras el descenso administrativo y nos la devolvió en ese 2020 con el ascenso o Eh, de Pacheta, el ascenso de Nino, el ascenso también de Joaquín Buitrago como presidente. Bueno, pues son momentos brillantes. Hoy, lógicamente, queremos acordarnos sobre todo de esos momentos y por ello, pues vamos a、eh, tratar de recordar en voces de algunos de los protagonistas esos momentos.、Eh, desde aquí, como digo, mil gracias a todos los que habéis venido y a todos los que nos estáis siguiendo en directo a través de Teleelts en Radio Marca, a través de t e l e e l s Televisión y de Vega Fibra、eh, Televisión Comarcal en su canal 1. Hacemos una pausita muy rápida y continuamos. Este viernes a las 8 de la tarde, retransmisión en directo del partido Mirandés Elche. v í v e l o en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca, Tele Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Recuerda, este viernes a las 8 de la tarde, Mirandés Elche en Marca 2. アシチュ s ズクリ o ム。 It's big. El Che, Ciudad de Palmeras, Misteri y Buena Gastronomía. En Restaurantes Águilabar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra espectaculares? Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águilabar. En el centro, a l t a v i x Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águilabar. lavar bares para vivirlos. Comercial Persianera: puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Elche en Punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche Radio Marca, Teleelche Televisión y por supuesto también de Vega Fibra en su canal Comarcal 1 y para todos los amigos que nos están viendo y escuchando en、eh, nuestra web, en nuestra app y en cualquier otro dispositivo. Eh, eh, me gustaría empezar un poco desde el principio, ¿no? desde, desde el arranque, desde 1923,、eh, lógicamente, algunas de las imágenes. Eh, que van a poder ver、eh, en t e l e e l s o en VegaFibra o a través de esta pantalla, pues son las que hemos ido recopilando,、eh, lógicamente en el archivo de t e l e e l s desde hace muchísimos años, muchísimas décadas. Y bueno, para abrir fuego, qué mejor que hacerlo con un hombre al que le llaman el gran capitán, será por algo, a punto de cumplir creo que 89 años. Y aquí está el tío casi para debutar, don Miguel Quirán. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bien. cumpliendo años. Te voy a acercar un poquito más el micro. Ahí está. Y... Como había dicho, que bien, pero cumpliendo años. ¿No te cansas de cumplir años? No. o c u Dios me dé mucha salud para cumplir 89 más. ¿89 más? Sí. Te veo capaz, ¿eh? Bueno, pues no lo sé, ya veremos. El gran capitán, uno de los jugadores más carismáticos e importantes de la historia del club ilicitano, formó, formó parte del equipo que fundó la cooperativa, que evitó la desaparición de Leche. l Y que logró los dos históricos ascensos que llevaron a Leche l de tercera a primera división. Entonces no habían ni los inventos estos ahora de la primera red, la segunda red, que no saben en qué categoría te encuentras. Antes era fácil: primera, segunda, tercera división. Lateral izquierdo, que entró en el e l c h e con 18 años. 18 años recién cumplido. s Venías de la posguerra. 18, 18 años y 7 u 8 días. Y 7, 8. Lateral izquierdo,、eh, hasta hace unos años eras el jugador con más partidos jugados en el Elche Club de Fútbol. Sí. ¿Quién Sí. í sería el bendito que te quitó ese récord? Bueno, pues el récord que yo tenía lo tenía yo,、ya. pero me ha durado por lo menos 40 años. Pero vino Nino, y el Nino este、pues、se coló por delante y se metió. Y, y, y no sé cuántos partidos lleva, lleva un puñado de partidos. Bueno, ya, ya dejó de jugar, menos mal, porque si、pero、no, no hay este, quien lo bata. Las, Está por aquí. Está allí, está allí. ¡Ey! Ey. Bueno. No te, había, no te había conocido, ¿eh? Además, Miguel Quirán es el jugador que, lo digo para los dirigentes actuales, estaría bien、eh, que cogiesen el, la onda, es el que recibió el mayor homenaje que ha recibido un ex jugador del Eche Club de Fútbol.、Eh, fueron casi 20.000 personas a tu homenaje en el 73. Sí, sí, no en el 71. 71, 71 en el, 71. en el 71. El campo estaba lleno. Qué maravilla, ¿no? Sí. Que reconozcan. A... Sí, sí la, afición, la afición a mí, en realidad, siempre me ha tenido muy buena estima, siempre. Desde que empecé, desde un principio hasta que me echaron, porque yo no quería irme. Sí. <risa> Bueno, pero a ver, esto es algo natural, ¿no? ¿Eh? Se, cumple, se cumplen años. Nino también le dijeron, Nino, márchese usted que ya está bien. También alargó, ¿eh? Con 41 pero, al tío. Claro, que, pero, pero vamos, ni lo geo, lo sacan a, con agua caliente mí me gusta de ahí. A No, hasta que Nino no quería irse. Ya, ya lo sé. Él se sentía con ánimos y con fuerza para jugar. Lo sé. q u e me sentía yo igual que otro, y que otro, y que otro. Uno,、eh, un jugador, da igual la etapa,、eh, siempre está preparado para empezar, pero nunca para colgar las botas, ¿verdad? Exactamente. A mí aquello me hizo un impacto tremendo. Además, en la etapa que yo he vivido con el Elche era, no sé, una, como una familia, digamos, ¿no? a f i c i ó n directivos,、eh, jugadores, todo era una armonía.、Eh, yo no he conocido otra cosa igual, nada más que esa. Claro, otro sí que puede compararlo, porque de, de las cooperativas se ha hablado mucho y se han contado muchas cosas. Y ya te digo, Era como un hermanamiento entre directivos y jugadores. No había, no había la polémica de que, de que renovar o no renovar o c o s e s a Porque Esquitino era uno que decía, che, tú ya has renovado. Y tenías、bueno. que conformarte con eso, porque no había otra cosa. O sea, es que los no, derechos. No había ni representantes. No, no, es que en aquella época no había ni representantes, ni tampoco el futbolista tenía unos derechos claros. Sí. ¿eh? Tú fichabas en un club y el club tenía tres años de retención, derecho de retención si le convenía. Si no le convenía, pues no. Y el derecho de retención, tenías un contrato estipulado por una cantidad, te aumentaban el, el 5%, no me acuerdo que si era el 5 o el 10, pero con eso e s t a b a renovado automáticamente. Y si eres un futbolista que le interesaba al club. Pues、te, te, te ibas cuando te dejaban.、Eh, Miguel, no te retengo mucho más, que se está más cómodo ahí en la mesa.、Eh, ¿Qué ha significado el e l c h e para ti? Hombre, el e l c h e lo ha significado para los jugadores de aquella época, sobre todo los ilicitanos. Aunque yo soy medio ilicitano y medio de Santa Pola, mezcladito. Entonces, aquella etapa que se vivió de la cooperativa para que no desapareciera el club. Hubo que hacerse cargo los cooperativistas, que eran los jugadores que tenían que salir a jugar, pues los cooperativistas asumieron la deuda que no generaron.、Sí. Entonces estábamos comprometidos a pagar una deuda y el cobro era simbólico, no había cobro. Se jugaron ahí dos temporadas, dos temporadas jugamos la cooperativa sin, sin cobrar ni un céntimo, porque si. Dice, vamos a repartir a ver qué nos toca y te tocan 200 o 300 pesetas de la época, eso no era dinero. ¿Os tocaba pagar a vosotros? No, pero hacíamos una comida o una cena, cenábamos todos y nos íbamos tan, tan contentos y tan alegres. Eran otros tiempos, era, otros tiempos, era otro sí, fútbol. Sí. Hasta que la cooperativa p u e salvó s la situación de, de leche económica que no, que para que no desapareciera. Entonces es que entró el segundo año de la cooperativa. porque... Entró como directivo Pascual Antón, que era el presidente de la cooperativa, que era, no era presidente, era un amigo más.、Sí. Entonces,、eh, Pascual Antón comprometió a Asquitino para, para que se hiciera cargo de, de, de presidente, y fue un acierto, un acierto poner a Asquitino, porque Asquitino gobernaba el, el club con amigos, digamos, no todos los directivos eran、sí. amigos, y los futbolistas i n c l u s i v e él nos trataba como si fuéramos amigos suyos. Le t ú t e a m a m o s y todo a un presidente. e e h Fulano? ¿Cómo estás? y t Así. l a Pero cuando Esquitino decía, este partido hay que ganarlo porque si no no cobráis. <risa> en vez de decir, aquí hay una p r i m a de t a n t o Este prima, partido tenéis que ganarlo porque si no no cobráis la mensualidad. ¿Qué,、pues、¿qué pasa aquí? Bueno, va,、ah, pero era una forma, ¿no? Claro, Esquitino, claro. Esquitino ha sido, para mí, ha sido una persona. Eh, excelente,、sí. no la voy a presentar yo ahora porque Esquitino ha sido una persona muy conocida en Elche y en el fútbol de Elche. Pero Esquitino fue pues, un dirigente medio en broma, medio en serio. Y Miguel Quirán ha sido uno de los、eh, espejos de aquellas generaciones, de los chavales que nacían en los、eh, 60, en los 70.、Eh, un grande Miguel Quirán, te agradezco mucho tu asistencia hoy aquí y a por, oso, a por otros 89. Es. Gracias a, a Miguel Venga, Quirán,、gracias. que ha sido nuestro primer invitado. Me gustaría invitar,、eh, si pueden subir, a un expresidente, Paco Borja. Si puede subir hasta. Y también me gustaría a Carlos Maciabonet, que también lo tengo por ahí. Si podéis、eh, subir, entramos en el 2, vídeo 2. Estamos en, en directo. En radio y televisión, y bueno, pues siguen acompañándonos、eh, personas que han sido,、eh, yo creo que todo en el Elche Club de Fútbol. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, Carlos Maciabonet, menos presidente, ha sido de todo en la entidad、eh, Franjiverde. Recordamos que、eh, fue jugador del Ilicitano con el que ascendió a segunda división, un Elche en primera y un Ilicitano en. En segunda división, qué maravilla.、Eh, ojalá lo tuviéramos cerca esa posibilidad. Jugador y capitán de la primera plantilla seis temporadas, cuatro de ellas en, en primera división. Entrenador del filial de la primera plantilla, incluso en primera división. Creo que es el único i l i c i t a n o e n la historia que lo ha entrenado en primera. Luego fue secretario técnico. No sé si me dejo algo, Carlos. Acércate un poquito al micro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. De bueno, es muy resumido, porque eso, eso hay que hablarlo en 40 años de, de、sí. vinculación con el Elche, ¿no? Sí, sí,、eh, así es. Pues, toda mi vida prácticamente, hasta que se cansaron de mí, entonces pues, tuve que ir a buscármela por otro lado.、Eh, saludo también a, a Paco Borja, que ha sido en el Elche, además de presidente, fue tesorero, vicepresidente. Además, yo recuerdo sobre todo aquel partido del Compostela. Con Paco Borja de presidente, que todos sudamos como él muchísimo, y aquella, aquella permanencia en 2001 pues casi se celebró como una champion, porque era el quedarse en el fútbol profesional o descender a, a la Segunda División B. Paco Borja, bueno, pues muy conocido, un empresario en nuestra ciudad, fue director general de, de KELME, fue presidente ejecutivo de muchas empresas de éxito, entre ellas r i b o k una marca deportiva de referencia. Y luego, bueno, pues、eh, ha ostentado muchos cargos como presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, miembro de la Asociación Valenciana de Empresarios, patrono de la Fundación Lalcudia, la a patrono y presidente ejecutivo de la Junta Local Gestora de la Festa, caballero electo del Misteri, patrono de la Fundación Hospital General de Elche, miembro del Rotary Club Elche.、Eh, ¿Cómo da tiempo a, a ser representante de tantas instituciones? Paco, buenas tardes. Y, y buenas tardes. En primer lugar, felicitaros por este acto. Tan futbolístico y tan ilicitano. Es difícil conjugar las personalidades que hay aquí en este salón y por ello felicitaros y saludaros a todos. Pues realmente, porque soy un aficionado, he sido un forofo del Elche toda mi vida. Yo recuerdo a mi padre y yo en un partido, la minera Elche, de Copa a las 12 de mediodía, de Copa del, del Generalísimo, lloviendo、sí. a cántaros. Y mi padre y yo eran los dos únicos espectadores que habían en ese partido. Eso hace ya, ha llovido mucho. He hablado todos los días, hablaba porque yo era un chiquillo de 15 años y me ganaba para poder estudiar el, el, el, un dinero apreciado en las vacaciones. Y hablaba continuamente todos los días en una empresa que era propiedad de Mariano Rodríguez Cirles, ¿Sí? que me inculcó también el amor al Elche.、Y Soy tan ilicitano que ahora soy presidente del Misteri de ES porque mi padre también fue cantor del Misteri y me puso en las venas pues, el amor al Elche y el amor al Misteri. Yo quiero deciros que ese partido, pues yo creo que su b í más que nada porque era en cierto modo el responsable directo y además、pues、la gente me lo recordaba diciéndome de todo. Pero gracias a Nano y a Nino y a la decisión de los entrenadores, porque yo confío como el Bayern de Múnich, luego lo explicaré si me dejas. Pero ese partido, eso, lo salvaron esos dos juveniles. De Leche, l que salieron en la segunda parte, dieron la cara, metieron los goles y el e l c h e se mantuvo en la categoría. Y siempre, porque yo, si de algo me precio, es también pues, de ser un buen gestor. Y creo que el l c h e cuando lo recogí, pues.、Eh, Andaba flojo de tesorería, y gracias al ayuntamiento y a los exdirectivos en aquella ocasión y a los directivos que entramos, podemos, pudimos soslayar esa, esa ocasión y dejamos el club limpio de deudas. Y en, en el sitio donde lo recogimos, que era la segunda edición. Hay que agradecerle a muchísimos aficiona, aficionados directivos eh, eh, de aquellas épocas que condonasen en aquellos momentos muchas veces las deudas para que el club siguiese adelante. Porque han sido momentos de, mucha, de una enorme dificultad, muchos de los que estáis aquí lo habéis vivido. Y yo creo que son más, difícil, son más habituales los momentos de sinsabores que los de alegría. Eh, los de alegría es cuando ganas un partido o cuando consigues un ascenso, pero el día a día, el conseguir económicamente que el club tenga viabilidad, eso se hace muy duro.、Yo、me gustaría preguntarte, eh, Carlos, eh, para ti, ¿qué ha significado el Elche en, en tu vida? Porque para algunos, bueno, es un club de fútbol, para otros les cambia la vida, para otros significa algo que se lleva muy dentro. ¿Para ti qué ha significado, Carlos, el Elche Club de Fútbol? Bueno, el Elche es el equipo de mi pueblo. Y pues fíjate, pues,、eh, ha significado todo, porque yo empecé con 15 años、eh, en los juveniles, y después en el licitano, después en el elche, y hasta los 30. O sea que estuve metido ahí. Por lo tanto,、eh, el elche a mí, vamos, lo llevo aquí y lo quiero muchísimo. Y luego entrenador, secretario técnico, no es nada、sí. habitual. Hoy en día eso es muy difícil. El que se pueda dar. Hoy está todo muy profesionalizado. El que es eh, director eh, deportivo es director deportivo,、eh, no es entrenador. Y que,、eh, entonces era más habitual este tipo de, de saltos ¿no? de una categoría a otra. Sí, bueno, pues entonces、eh, estabas en el club、eh, trabajando pues, y para, lo que, para lo que quisieran, o sea, lo que los directivos estimaran oportuno, pues、eh, era lo que, lo que hacíamos. Eh, eh, éramos más bien trabajadores del club. Claro, teníamos que hacer pues, lo, que, lo que nos dijeran. Desde tu punto de vista ha cambiado mucho el, el fútbol.、Eh, Tú ves un partido de hace 30 o 40 años o de tu época y ves un partido hoy en día. ¿Y en qué ha cambiado básicamente? Porque las reglas, excepto el bar, siguen siendo las mismas. Bueno, se juega, es muy diferente. Antes los equipos iban más a, a buscar, bueno, unos a defender mucho y otros a, a, a atacar más. Y ahora es, no sé, ahora sé, mantienen mucho el balón, para aquí, para allá, para aquí. Marean mucho el, el balón, pero no van a buscar、eh, la verticalidad y, y buscar la portería contraria. Porque a veces ves un partido y entre, entre los dos equipos han chutado una vez cada uno a puerta, o uno ha chutado dos veces y el otro no ha chutado ninguna. Entonces, claro,、eh, yo veo el fútbol ahora mucho más aburrido que en la época nuestra. Te divertías más.、Eh, Paco, una pregunta un poco comprometida. ¿Qué opinión tienes de que después de 96 años o 97 años en manos de ilicitanos、eh, haya tenido que venir una persona de otro país, que me da igual en este caso es Argentina o como si fuera de, de otra nacionalidad, para hacerse cargo del club? Tú sabes que los ilicitanos somos muy receptivos a la hora de admitir gente que no ha nacido en nuestra ciudad. Somos. En Una población, cuando yo nací de 40.000 habitantes, hoy en día pues, la habitan 330.000 habitantes. Eso quiere decir que ha habido pues, vamos, una entrada de gente de distintas、eh, regiones y también de distintas nacionalidades. Pues realmente la prueba está: es que、eh, estamos a salvo de la situación financiera que siempre ha sido el gran problema de Leche, l y que la gente que estamos aquí, que hemos sido los directivos de Leche, l lo hemos solucionado en todos los momentos gracias al pueblo de Leche y a esos directivos que han sabido perdonar, como tú has dicho, sus deudas y encima poner dinero. Eso yo creo que se da en Elche, en otros sitios es muy difícil. Sí veo que el único rescollo que yo tengo es que veo la situación de muchos clubes de España, no quiero, no quiero comentar qué clubes, pero veo que también pues, se dijo: que、pues, la solución es pues, personas que vengan a salvar este equipo, pero no eran de esa ciudad. Y sí, he visto que hay muchos, hay un porcentaje elevado en el cual esos clubes、pues, están、mm, peor, en peor situación Entonces, que anteriormente.、Eh. Y eso me duele. Y por eso pues, le, le agradezco ahora mismo la situación. b o l a n t e que tiene e el leche l y les agradecería que nunca dejaran a leche l、pues, en mala situación, a los actuales propietarios. Ese es mi deseo y creo que recojo la opinión de aquellos ilicitanos que hemos dado la piel y un poco más por el e l c h e y que el e l c h e no caiga en una situación comprometida porque no hay esa afección tan grande como tenemos los ilicitanos. Os agradezco, Paco Borja, ex presidente, y Carlos Maciabonet, ex todo, menos presidente en el Elche Club de Fútbol,、eh, vuestro tiempo y también vuestra a s i s t e n c i a hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer、Muchas、una、gracias. pequeña pausa y vamos con, con más invitados.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 Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es Restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones con parque infantil de bolas con monitoras para los más pequeños. Restaurante Espacio. En carretera c r e v i l l e n t e El Chef Reservas, al 654-33-8897. Grupo Resmed, decano en el sector del saneamiento industrial en el medio Vinalopó, se adapta a los nuevos tiempos y te ofrece la gestión de destrucción y custodia de documentos certificada conforme a las normas UNE. Pide presupuesto sin compromiso en el 965-458329. Conócenos en w w w r e s m e d m e d i o a m b i e n t e c o m Grupo Resmed, respetuosos con el medio ambiente.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 Es sagrado, que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. Elche en punta. ...con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo, una y treinta y cuatro en directo, desde este maravilloso salón del nuevo restaurante de la Sociedad Tiro de Pichón, que cumple su ciento cinco aniversario y que nos ha cedido este maravilloso espacio para hacer este programa especial. Leyendas Elche en Punta, Leyendas Elche Cude Fútbol, programa que estamos retransmitiendo a través de、eh, Tele Elche en Radiomarca, en el 101.4, Tele Elche Televisión, también de Vegafibra Televisión y a través de las, los nuevos canales, YouTube,、eh, redes sociales, Twitch,、eh, de todas las、eh, posibilidades tecnológicas que nos da precisamente la tecnología, que como decían nuestros padres, avanza, que es una barbaridad. Eh, tengo conmigo también a dos hombres que bueno,、pues、en los 80, en los 90, incluso parte del principio del siglo XXI, también estuvieron ahí media vida en el Elche Club de Fútbol. Expresidente、eh, Anselmo Navarro. Buenas tardes, Anselmo. Si te acercas un poquito mucho mejor, te oímos mejor. <coughs> y también a Lico, José Antonio Morante Lico. Lico, buenas tardes. Buenas tardes.、Eh, también, José, tú has sido un poco como Carlos, has sido menos torero, aunque hay, hay uno que tiene tu nombre. Menos representante de torero. Menos de representante de torero de todo. Un gran jugador、eh, que debutaste también muy joven, aunque como era s muy bueno te fuiste rápido. Al español l u e g o al Valencia, llegaste a ser internacional.、Eh, bueno, en el Elche Club de Fútbol jugaste, entrenaste, fuiste secretario técnico. De todo, de todo. ¿Para Fui... ti, ¿Qué ha significado para ti el、de、Elche? Todo... <coughs> Hablar del Elche, como decía Carlos, nosotros. Yo no he nacido en Elche, pero vivo desde los ocho años en Elche. Y, y mi fútbol ha sido. El Elche Club de Fútbol ha sido todo. Pasamos al juvenil. Eh, luego e l Ilicitano, que estuve tres temporadas jugando. Luego al el Elche, volví a jugar de veterano en el Ilicitano y jugué unos partidos finales con el Elche también. Me retiré con 39 años ahí. Es decir, que fíjate eso como jugador. Y luego estado, me jubilé en el Elche Club de Fútbol. Pero, y además, eh, también eh, con tu etapa como entrenador, has llegado a dirigir a Leche. l Creo que en primera llegaste a dirigir un partido. Yo, yo he dirigido a Leche l siempre por circunstancias. ¿no? Es decir, cuando las cosas iban mal, como estaba ahí en secretaría. De bombero. Pues tenía que coger、eh, varias veces. No digo coger porque soy algún argentino. Algún argentino me va. <risa> bueno, pues、eh, siempre estuve ahí y cuando venía la cosa mal, pues siempre echaban manos de mí estuve. Por lo menos tres veces salvamos la situación. Aunque tu etapa más recordada,、eh, para mí, es aquel、eh, no ascenso por, por un único partido en la 92-93, el año del, del famoso Leganés. Sí, el famoso que, partido aquí que nos, que nos robaron. Nos pegaron un atraco total, pero bueno, ha pasado la historia. Para Anselmo era presidente y para mí fue algo muy duro. A mí me quitó la i l u s i ó n de ser senador. Y él, pues lo pasó muy mal también, me imagino. Yo Recu recuerdo perfectamente que ganábamos 1-0, marcamos un segundo gol que era, era gol, lo anularon y pasando. Seis minutos de, de la hora, en fuera de juego, muy claro, nos empataron el partido. Me acuerdo como si fuese ayer,、eh, un tal Vilaseca Arroyo, que era el Vilaseca l Arroyo, a c un、eh, t el,、sí. el árbitro, n El á pasaban siete minutos del tiempo, no había bar, si no, el Elche aquel partido lo hubiera ganado. Había cuatro jugadores del l e g a n é s e n fuera de juego, que me acuerdo que Miguel、eh, mandó a todos.、Teníamos、a salir. Su, teníamos un, una jugada que cuando nos veíamos apurados,、eh, hacíamos fuera de juego, le decían, fuera de juego, cabezón. Miguel le decía a los defensores cabezones, nadie decía, pensaba en qué le decía a un defensor y salimos y se quedaron fuera de juego y nos metieron en el gol.、Muy、y les valió eso, les valió el ascenso, porque allí ya fuimos, además se movió un lío, José María García también、eh, movió un poco el tema de que habíamos, queríamos comprar el partido y tal, y allí fuimos un poquito, no derrotados, pero un poquito. Sí, íbamos、no? tocados anímicamente. efectivamente. Anselmo,、eh, tú has sido un presidente. Yo recuerdo cuando empecé, hace ya 35 años, estaba Sánchez Riquelme, pero tú llegaste prácticamente al, al año o a los dos años. Y yo te recuerdo como un presidente. Pocos he visto con tanto corazón, con tantas ganas, con tanta determinación para en los momentos más difíciles.、Eh, me acuerdo aquella época, en los primeros años 90, cuando. Eh, es que no había dinero ni para luz ni para teléfonos, y tú estabas ahí moviéndote, tocando todas las puertas, salvando situaciones difíciles. imagino que fue tu época más、eh, difícil dentro del de,、eh, extraordinario abanico de, de momentos que habrás vivido bonitos en el Elche. ¿no? Yo necesitaría tres programas como este para contar las anécdotas y los. Lo, lo que se ha pasado en el Elche c l u b de Fuego, tanto los expresidentes como los que han estado、eh, en las peñas, como la f u s i ó n de Elche, como el misterio de Elche, ¿no? porque puedo contar el, el, el momento, muchas de ellas.、Eh, solo uno. El momento más difícil que es, me imagino, cuando nos daban por descendidos a tercera, que allí en Madrid habían sacado la batalla. No quiero dejarlo por alto ni que se me olvide, porque el primero es el saludo a que me h a c e n a mí en un ayuntamiento, cuando yo no tenía el por qué estar ahí, porque estaban las fuerzas de la f r e s c o r como yo le llamo, en el ayuntamiento. Y empieza el alcalde, don Manuel Rodríguez, a hablar y a decir: el Elche debe 2.574 millones de pesetas. 397 a los futbolistas, 187 si hay que meterlo dentro del plan de saneamiento. Y esto todo es antes del 30 de junio. Y en, empezó a hablar don Joaquín Pérez Gómez en Gloria Astea. Y al hablar don Joaquín Pérez Gómez, los sombrajes se c a y ó al suelo. Porque dijo estas palabras: sintiéndolo mucho, con esa cantidad de dinero. Es imposible el Elche tiene que de desaparecer. Y a continuación hablaron unos cuantos más, no voy a repetir nombres, seríamos unos 60. Y cuando ya hablaron todos, entonces don Manuel Rodríguez dice: Y Anselmo no dice nada. Digo, pues que si no se presenta nadie, me presento yo. Y sí, allí unas sonrisas de p r o f i r e n Y claro. Pues yo dije, no, no, esa sonrisa, le, le hablé de tú a, al alcalde, digo,、uh -huh. tú te has ido con mi hermano Manolo, en Gloria esté también, para cura, y hoy yo, yo, fueron estas palabras exactamente. Yo soy de derecha, pero mis amigos casi todos están a la izquierda, porque la izquierda y la derecha se hacen falta siempre. Y si soy presidente, vendré a pedirte como hijo de Elche y como. Tú, como padre del pueblo, tendrás que atenderme. A partir de ahí pasaron unos m e s y medio y se hizo un programa también que dijeron que el l c h e desaparecía. Porque yo hice 60 visitas diciendo: Yo no me considero el presidente ideal, pero si no se presenta nadie, Anselmo se presenta. Sí, Anselmo, estás loco. Y yo. Le doy gracias a Dios porque esto es d e l d e arriba nada más、sí. y el misterio de Elche. Porque, claro, ¿qué empresario se va a meter a poner su patrimonio、eh, con esa cantidad?、Sí. Si no le pagas, vale. Total. Para resumir, q u estamos e jugando en la sociedad. Estoy comiendo un plato de arroz y llega a Gruseta en Gloria Esther. dice: Anselmo, te han tratado de hombrecillo del fútbol, tal, un programa de los vuestros. Dio por. Sé porque ha llamado unos de las peñas y ha dicho que el Elche desaparece. Y ha llamado otro y ha dicho: No, Anselmo, ha dicho que si no se presentaba nadie, se presenta. Y Anselmo Navarro vino a Gruseta y me dijo estas palabras. Me dejé el plato de arroz, cogí el todoterreno, me presenté en la emisora. Y don José María Priego me dijo estas palabras: Hombre, por cierto, entra Anselmo Navarro por la puerta de d i o sí, es que. d i g o y con quién confía en Selmo Navarro para salvar a Leche? d i g o yo con el amigo que nunca falla y el pueblo de e l c h e y el misterio de e l c h e Ser amigo que nunca falla es tu amigo Vicente Pastor. d í g o no, tú te equivocas. Selmo Navarro no mete a nadie p a a hipotecarlo y embargarlo en e el Leche. El amigo que nunca falla siempre es Dios y el pueblo de e l c h e Y si Dios quiere el pueblo de e l c h e e Leche se salva. Se metió dentro del plan de saneamiento. Se recogió la a t a de compromisarios, no tengo ni una foto de nadie. Y para no extenderme más, tengo la gran suerte de que todos los que han estado en el Elche han hecho lo mismo que yo, casi más, siempre con el de arriba y con el pueblo y el misterio de Elche. Y el resto es historia, y aquí seguimos afortunadamente por el empeño y el esfuerzo de hombres como Anselmo g a r c í Navarro, eh, termino. Eh, ¿Cuál es el momento, si te tuvieras que quedar con uno,、eh, José Antonio, en el tiempo que tú estuviste en el Elche Club de Fútbol? ¿Cuál es tu momento en el Elche? Mi momento es como jugador, eso está claro. El debut mío en el Elche, porque yo me costó mucho jugar en el Elche. No era fácil entonces jugar en el Elche viniendo de tercera división. Por una serie de circunstancias, yo me quería marchar porque no me dejaban, tenía equipos para irme, pero como. Kiran ha dicho antes, el Capi ha dicho antes una cosa: que te retenían por el 10%, te pagaban la ficha de perfección al final. Debuté y en dos meses jugué en la selección. que Hay mucha gente que eso no lo recuerda. En dos meses fui preseleccionado tres veces, tres partidos para el Mundial de Inglaterra. No es vanidad, pero quiero que, que lo sepa la gente. Y esto es el momento más importante. Luego, como entrenador, pues. Lo hemos dado todo por,、eh, como entrenador, como director deportivo, como secretario técnico. Dentro de lo que uno sabía, lo ha dado todo siempre. Pero para mí, la etapa más bonita de mi vida fue la de jugador. Me lo imagino. Pues, José Antonio Morantelico, Anselmo Navarro, mil gracias por vuestro tiempo en el Elche y por、Mucho、estar hoy tiempo, aquí. Pues sí, han sido treinta y tantos años、sí. vicepresidente, presidente del Icitano. Eh, segundo entrenador del l i s i t a n o y aquí con Carlos, ...y he tenido la gran suerte de con Lico tener a 18, 19 de la casa, que eran casi todos infantiles de él, y, y conocer a, a todos los expresidentes y a los presidentes, y tener la gran satisfacción de que el Elche, ahora, como bien ha dicho Paco, el que ha venido hablando pibe de Argentina. Que lo mantenga ahí a cero y que el Elche pues, nos dé satisfacción y, y la alegría que es para un pueblo tener un club de la categoría de nuestro Elche Club de Fútbol. Gracias, Anselmo. Gracias,、eh, Lico, Gracias. por estar este ratito también con nosotros.、Eh, vamos a llamar,、eh, porque no quiero perder tiempo, a Pepe s e p ú l c r e Si veis, estamos yendo de etapa en etapa,、eh, estamos hablando con ellos y estamos viendo vídeos de historia de los años、eh, 90 y con、eh, José s e p ú l c r e Cobes. Que además、eh, tiene la singularidad de que fue presidente, siendo también su padre presidente. No es nada habitual llegar a ser presidente de un club, y menos que antes tu padre lo haya sido. Bueno, pues Pepe Sepulcre, que ya está aquí con nosotros,、eh, fue una década presidente del Elche Club de Fútbol. Lo vivió todo, los momentos más amargos, como por ejemplo el no ascender en aquella final el día del. Del Granada, los momentos más gloriosos, como el ascenso eh, con, eh, en 2013, el ascenso maravilloso, el de los, los récords, los años de permanencia en Primera División, luego posiblemente uno de los、eh, momentos más amargos de la historia del club, aparte de los no ascensos, el día del Oviedo, el día del Cádiz, el día del Granada. Sin duda, ese descenso administrativo, que es algo que no ha sucedido en ningún momento. Club de las Grandes Ligas, por desgracia, en Elche nos tocó vivirlo y también pues,、eh, a nuestro próximo invitado le tocó, no sé si digerirlo, porque incluso le costó el, el tener que marcharse. Bueno, han sido muchos momentos y muchas emociones vividas por、eh, nuestro próximo invitado. Pepe Sepulque, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Echando la vista atrás, ¿con qué、eh, te quedas y qué hubieras hecho diferente en esos diez años? Bueno, yo creo que es diferente.、No、me, quedo con, me quedo con muchas cosas buenas, con muchas muy malas, pero al final siempre te acuerdas de las buenas. Pero también me quedo con una cosa muy clara. A cada uno le toca vivir lo que le toca vivir. A mí, quizás, no era tan aficionado a leche como Anselmo, como otros j u g a d o r e s es p r e s i d e n t e de cuanta gente que está aquí, pero al final me involucré en un proyecto, en un proyecto un también en un momento difícil.、Eh, Ramón Sánchez entró. Adquiriendo unos compromisos con expresidentes que había en el club y con antiguos a c i o n i s t a s yo me hice cargo con la situación complicada, pero bueno, tratamos de pelear y conseguir el objetivo que era hacer de la primera división. Ese objetivo se consiguió en el 2013, maravillosamente, con nuestro entrenador Fran Esquiva, que aquí está presente, con los récords que antes he mencionado y con un equipo de jugadores muy implicados. Fue una alegría para todos, no sé si se hizo la renovación del Estadio Martínez Valero. Se acabó esa temporada, se acabó la segunda temporada, estaban en permanencia. Hubo un movimiento, creo yo, que b u s c a d o para algunas personas y por intereses personales de mucha gente, incluso de políticos, que nos llevaron a una situación muy comprometida. No era la primera vez que e leche tenía problemas económicos y eran mucho menores que esos, se podían haber solventado. Pero bueno, no me quiero meter. Yo di un paso atrás, alguien aportaba unas soluciones para la l c h e Después todo el mundo sabe cuáles fueron las soluciones, ninguna. Y d ó n d e está este señor y la gente que le apoyó. Por desgracia, hasta nuestra alcaldesa también le apoyó. Por desgracia. Yo por eso no me aparté de Leche. Fue muy duro para mí la salida y el compromiso. Pero después estuve detrás de Leche, no como presidente, evidentemente, pero sí como mayor accionista. Hasta el año 2019, donde me tocó lidiar con todo el concurso de acreedores, asumir todo ese concurso de acreedores, convertir la deuda en capital, aportar mucho más dinero. Llegó un momento que tenía 14 millones puestos en el Elche, y cuando ya hubo una persona que merecía la confianza, puesto que yo antes había hablado con empresarios de Elche y de la zona de Elche, nadie quiso apoyarme. Ya estaba el Elche, estaba en segunda división, estaba todo prácticamente pagado. Y bueno, apareció Cristian, aparecieron muchos más, pero apareció Cristian, me dio confianza, se aportó, me pareció que era un hombre que podía. Está muy bien el hecho, el o m b r e de fútbol. Y bueno, afortunadamente en noviembre del 19 se hizo la venta. Por lo tanto, también me, me considero un poco partícipe de ese ascenso, puesto que hasta noviembre estuve. Y afortunadamente, Cristian consiguió el ascenso de la primera división. Y el hecho está vivo y está ahí.、Uh -huh. eh, ¿Ha cambiado para bien o para menos bien tu opinión sobre Cristian desde que lo vendiste a los años en、eh, los que él ya ha demostrado bueno, pues, la gestión que, que lleva a cabo? No, yo tengo muy buena relación con él y tengo que decir que. No, te, ha, no te hablo de la relación. No, no, no. Sino de decir... si. No, a ver, yo creo que s e r e m u y i n j u s t o sea, El mundo del fútbol no son matemáticas y el mundo del fútbol es muy complicado. Las, se consigue una cena en su primera división, n o hemos mantenido dos años. El último año es verdad que no fue una gran temporada, pero siempre hay una, un año que bajas, ha bajado por las circunstancias que sean. Y ahora este año pues, estamos、eh, tratando de, de, de conseguir entrar en playoff. Pero、todavía hay posibilidades de estar en playoff e incluso de, de, de conseguir un ascenso. El año que se ascendió, el 19, el 20, nadie nos daba que iba a poder ascender. Era, era prácticamente imposible. La, la pérdida, del, el, la victoria del deporte frente al Fuenlabrada en, en La Coruña, nadie daba que podía ganar. Él, fue, él fue, fue el deportivo, en cambio así fue, y nosotros éramos el último clasificado del playoff, y en cambio ascendimos la primera división. Yo creo que Cristian está realizando un trabajo como esperaba. Está gestionando bien el Elche, por tanto, no. yo sigo teniendo la misma opinión que tenía en aquel momento. Bueno, lo que pasa es que una cosa es lo económico, que es verdad que lo está gestionando bien, pero quizás a costa de no apostar lo que yo creo que todos vemos a nivel deportivo, ¿no? Por algún、mm, fichaje、eh, o equipos más、eh, potentes para de verdad luchar de tú a tú con los rivales. Sí, pero en este momento quien se está arriesgando su dinero es él. El... Evidentemente, él está tratando de hacer por el e l c h e lo mejor posible. Lo que pasa es que quizás no le estén saliendo las cosas como él crea. Es un hombre que también confía mucho en la suerte y, de hecho, le ha ido muy bien, t i e n e mucha suerte. Quizás le confía en algunos jugadores o en algunos entrenadores que a lo mejor no le han dado el resultado que él, que él quería. Pero no cabe duda que el l c h e sí está ahí, y, económicamente, los, evidentemente, no tenemos pegas. Está i n v o l u c r a d o en querer mejorar el estadio m a r t í d e Valero y h a c e r l a Ciudad Deportiva. Ojalá consiga esa Ciudad Deportiva y esa mejora del estadio m a r t í d e Valero. Y por supuesto, ojalá haces alguna Primera División lo más pronto posible. La última, Pepe, ¿cuál es tu mejor momento en esos diez años, en esa década que e n el Elche? Yo creo que fíjate, A pesar de los malos, malos, el mejor momento, por supuesto, era hacer su Primera División en, en 2013. Eso es, por supuesto, el, el mejor. El peor, quizás, fue el momento de la salida por la forma en que se produjo. Y por la incomprensión de la gente. Y porque creo que mucha gente se había d e d i c a d o a sus cosas y no están interrumpiendo un proceso difícil siempre. Siempre ha sido complicado y muy complicado cualquier club de fútbol. Y creo que el h e en todas las situaciones, y aquí lo han narrado otros expresidentes, siempre tiene dificultades económicas. Por lo tanto, y siempre se han tratado de superar. Creo que quienes estaban ahí deben de haberla superado y no haber interferido tanto como se interfirió. Pero bueno. Al final, yo me considero que están nueve años de presidente del Elche, más cuatro como mayor accionista. Y siempre detrás del Elche. Hasta el 2019, donde me he desvinculado. No del todo, pero desvinculado. Gracias, Pepe, Gracias. Por, por tu tiempo y tu etapa. Seguimos en directo en este programa especial Elche en Punta, Leyendas Elche Club de Fútbol, que estamos realizando. Desde este nuevo restaurante de la Sociedad Tiro de Pichón y bueno,、pues、con los amigos de v e g a f r i r a Televisión, nuestra casa Teleel, t l e l Radio Marca y en todas las plataformas en las que podemos llegar a todos vosotros. Vamos a estar hasta las dos y media, igual nos pasamos algún minuto. Volvemos enseguida. ¡Sí! Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas. Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Vive la emoción de la Copa EHF en Teleelche. El Ático p a l o m a n o Elche ya ha hecho historia. Ático p a l o m a n o Elche, MSK Juventam m i j a l o v c h e de Eslovaquia. Sigue n directo en Teleelche el partido de ida de la gran final. Domingo 19 de mayo a las 12 menos cuarto desde el Pabellón Esperanza Lac de Elche. ¡Vamos, guerreras! Partido ofrecido por Teica Bending, Trafic f Autoescuelas y Formación, U-Gurmet Café, Ayuntamiento de Elche, a i w e s de Elche, Eurocaja Rural. Pexa, Cedelco, Inmobiliaria c o b e s Jovenpa Elche, Café La Nueva Picasso Gastrobar, c u r v e s Elche, Afidea Clínica Tesla, Materiales Cano, Grupo Navegatel, Parador de Feliciano UMH y AtiGo, tu tienda online de alfombras.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 Atención, amantes de la carretera. Llega el momento de las nuevas oportunidades. Y en Wallscar Multimarca tenemos algo especial para ti: ofertas irresistibles en una amplia gama de vehículos con garantía premium. Descubre nuestro amplio catálogo con unidades seleccionadas cuidadosamente de las mejores marcas. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. El coche que buscas está en Wallscar Multimarca, el vehículo de tus sueños a precios especiales. En Elche s José Falcorta 37 y en Alicante, Carretera de Ocaña 9. Consulta nuestro stock en Wallscar.es. Urgencias pediátricas 24 horas en el hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud, IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Elche en Punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo en este programa especial Leyendas Elche Club de Fútbol desde el restaurante del Tiro de Pichón. Pasaron 25 años desde el ascenso de 1988. Yo recuerdo que cuando empecé la temporada 89-90 me pensaba que bueno, iba a ser cuestión de, de un par de temporadas, ¿no? que podría retransmitir enseguida a Leche l en primera división. Pero, ¿cuál fue mi desagradable sorpresa cuando nos desviamos del carril y no solo nos subimos a primera, sino que nos fuimos a segunda división B, campos de tierra?、Eh, bueno, un auténtico. Infierno, el que vivimos.、Eh, ascendimos dos veces en Baracaldo, en, en Melilla y luego siendo el equipo más veterano en segunda, hasta 14 o 15 temporadas consecutivas sin oler la primera.、Y、llegó 2013, llegó 2012.、Eh, Pepe Sepulcre ficha Fran Escribá, lo conocíamos porque estaba al lado de, de Quique Sánchez Flores, consiguiendo muchos éxitos en, en el Atlético de Madrid, entre otros, en Valencia, también en, en Portugal. pero... Era su primera experiencia como entrenador. Y yo me acuerdo、eh, que dije en aquel programa que era una moneda al aire. ¿no? Eh, se estrenaba como primer entrenador, luego me la tuve que tragar y envainar bien, porque el bueno de Fran e s c r i v á y aquel equipo pulverizaron todos los récords y lo que parecía una anécdota ser líder en la primera, en la segunda, en la cuarta, en la sexta. Pues cuando en el último partido de diciembre marcó Edu Albacar de falta directa en el 94 en el Alfredo y Estefano, yo creo que ahí ya dábamos todos por ascendidos o a a e l c h e que hizo una primera vuelta sideral con 49 puntos,、eh, que todavía es un récord que no se ha batido en el fútbol en segunda división. Y luego la segunda vuelta no fue tan espectacular porque era imposible, pero aguantó perfectamente el ritmo y el e l c h e ascendió en, en un hotel en Almería, faltando un par de jornadas. Y siendo un equipo que queda para la historia con una huella imborrable del Elche de los Récords, muchos más récords que no vamos ahora a contar, pero sí, sin duda, con la figura de Fran Escribá, que luego conseguiría dos permanencias realmente muy importantes. Luego fue firmado. En esta nueva etapa de Cristian h b r a g a r n i k en una situación muy difícil, y consiguió también de manera agónica otra permanencia en el Elche Club de Fútbol. Es decir, que estamos hablando de un ascenso, tres permanencias. Muy pocos entrenadores、eh, en la historia de Elche, y son 101 años, pueden alardear, alardear de este historial. Y además de ser uno de los cinco entrenadores en toda la historia de Elche que ha ascendido a Elche en primera, porque aunque son seis ascensos, r o q u e Olsen consiguió dos. Don Fran e s c r i v á buenas tardes. Buenas tardes. ¿Para ti el Elche qué significa? Bueno, Elche es no solo el Elche, sino la ciudad es, son muchas cosas, ¿no? Porque yo antes de venir a entrenar al Elche, yo estuve viviendo aquí ocho años, ¿no? Entonces me refiero que yo ya tenía una vinculación y de hecho mis mejores amigos siguen siendo de aquella época anterior al fútbol. Entonces yo ya tenía mucha vinculación. Era una ciudad que, que me gustaba y que además futbolísticamente. Antes lo hablaba, ¿no? la suerte, tengo la suerte de estar sentado con, y se lo he dicho a ellos, ¿no? con muchos jugadores de los que yo tenía en cromos y a los que admiraba. ¿no? Entonces era una ciudad que, que siempre me había gustado. Y luego, pues venir a Elche, pues fue una anécdota dentro de lo que cabe, porque al final, como entrenador, puedes ir a tantos sitios, pero bueno, se dio la opción de confiar o n en mí. Y lógicamente, pues los años que viví antes del fútbol, más los que he vivido en el fútbol, pues Elche es una parte muy importante de mi vida. Y tanto ahí sí que digo la ciudad como lo que es el club. ¿Cuál fue el secreto de, de aquel año? ¿Cómo es posible mantenerse las 42 jornadas de líder? Bueno, primero como has dicho tú, lo primero es una, los primeros jornadas son una anécdota. De hecho, se lo estaba diciendo a Paulino, marcamos, creo que fue el 4-2 a la Ponferradina, me parece que fue en el último minuto prácticamente, y eso es lo que nos convirtió en líderes. Porque había algún equipo que tenía más dos en el gol, a verás, pero nosotros con ese más dos, pero cuatro goles, fue lo que nos puso líderes. Me refiero que al final, si no llegamos a marcar ese gol. Pues no hubiéramos sido líderes, ¿no? Entonces, es verdad que las primeras jornadas no le das importancia, pero el equipo ganó, creo que fueron las primeras cinco, luego empatamos en Huesca, me parece que fue, pero luego hasta que perdimos en Murcia, el equipo siguió dando muy buen ritmo y, y, y la primera vuelta fue excepcional. Y luego las pequeñas fases, que nunca pasamos una crisis, pero sí que es verdad que aquellas fases en las que el equipo no encadenó tantos buenos resultados, siempre mantuvimos una ventaja muy buena respecto a todos. Yo creo que. Entre que había un equipo que era un bloque que funcionaba muy bien, que defensivamente, y por ahí tenemos a mano, ¿no? me refiero a un equipo que encajaba muy poquito, que eso es clave casi en cualquier categoría, pero en la segunda división más. Yo creo que teníamos siempre, de una forma muy comedida, interiormente, nunca, nunca ni exteriorizamos nada de eso, pero teníamos la confianza de que éramos, como bloque éramos el mejor equipo. A lo mejor no teníamos las mejores individualidades, había equipos, posiblemente jugador por jugador, que eran mejores que nosotros. Pero fuimos un bloque y, y desde el día uno. Y yo creo que eso fue la clave para que luego, además, con, con lo que creció la afición, ¿no? porque el primer partido a lo mejor fue, vinieron 7.000 personas y acabamos llenando el estadio. ¿no? Yo creo que esa, esa unión que hubo, afición-equipo, ya fue lo, lo que ya nos dio la fuerza máxima para que acabara todo como fue. Además, si no recuerdo mal,、eh, de, a partir de aquella temporada fue cuando empezó a cantarse el aroma silicitanos en, la, en las gradas.、Eh. Sí. sí, hay muchas, hay muchas cosas. Que yo creo que u que、bueno, que estaban n o que e digamos, un poco dormidas. n o Como dices, como has dicho tú, el, el club ya había estado bastantes temporadas en Primera División, pero llevaba tantos años lejos de la Primera que ya nadie. Había genera, alguna generación que no recordaba a Leche l como, como equipo de Primera División. n o Y yo creo que ese despertar de la afición, el que ya no fueran 6.000, 7 mil personas, sino que ya fueran 25.000, 3 0 mil personas, el área de influencia. Que en ese momento, no teniendo ningún equipo cerca en primera, salvo el Valencia, que está a 200 kilómetros,、eh, yo creo que eso hizo que se despertara un sentimiento ilicitano pues, muy grande y se descubrieron、bueno, tantas cosas: el a r o m a y un montón de cosas que trajeron la,、pues、eso, la grandeza de lo que es este club. Y luego dos、eh, temporadas en primera división, la verdad es que muy bonitas, con permanencias. No puede ser de otra manera en el Elche, difíciles, en la penúltima, en la a e p e n ú l t i m a jornada, pero、eh, dos grandes temporadas en primera. Yo creo que son más difíciles, aunque la forma de conseguir el ascenso llama la atención, pero es más difícil、eh, en algunos casos a veces el, el, una permanencia. ¿no? Eh, la, primera, la primera fue tremenda porque recibimos al Barça. Un Barça que se juega a la liga. Porque hay veces que juegas contra un Barça, un Madrid que ya no tiene nada que hacer o que tiene la cabeza en otras cosas. Pero aquel Barça se estaba jugando la liga y fuimos capaces de empatar aquí. ¿no? Eh, que eso creo que dice mucho: empatar a cero contra aquel equipo que marcaba, marcaba siempre un montón de goles y nosotros fuimos capaces de, de salvarnos así. Le, ¿Le quitasteis、eh, la liga prácticamente al Barça de Messi, Xavi, v、no、i Me acuerdo. Cuando acaba el partido, que le doy la mano. Había venido algún compañero de, del, de, del departamento de prensa a decirme que estábamos salvados por los resultados que se habían dado, más el punto nuestro, justo cuando le estaba dando la mano a, a Martino, al Tata Martino. Y entonces ni él ni yo sabíamos el resultado del Atlético de la t l Ético Madrid. e La t l Ético Madrid creo que empató en casa con el Málaga cero y eso le dio opciones de, de, ganando el último partido, ganar la liga todavía. Por eso yo digo que se juegan mucho y si nos llegan a ganar a nosotros, esa liga la acaba ganando el Barça. Seguro, pero、eh, ese empate de los dos equipos lo dejó todo para la última jornada. Me refiero que Tuvo mucho mérito ante un equipo que se jugaba tanto y con aquella, aquel equipo el, el, el dejarles a cero y salvarnos. ¿no? La, el año siguiente también fue tremenda, tremenda, sobre todo porque fue un año muy difícil con todo lo que luego pasó a nivel de eso. Llevábamos con problemas económicos desde enero,、eh, la primera vuelta fue mala. Fue mala y encima, como veíamos los problemas que el club estaba teniendo, nada pintaba bien y s e m p r e hicimos una segunda una vuelta extraordinaria. Y luego, la, en mi vuelta aquí, en la última temporada en la que estuve, también es que yo muchas veces, siempre lo he dicho, yo me acosté diciendo que no. Yo puedo decirlo, creo que puedo decirlo, que me llamó Pepe, creo que se había jugado en Vigo, ¿no? era viernes, me parece, me llamó Pepe para decirme que, bueno, que habían tomado una decisión y que él sabía que me quería llamar Bragarnik. Y que, pero yo le dije a Pepe, y lo puedo decir, que yo dije: mi primera idea e de decir que no, porque sinceramente creía que el equipo nos iba a salvar. Entonces, yo tenía el sentimiento que yo tengo hacia el club, no quería, digamos, entre comillas, estropearlo, ¿no? Me acosté diciéndole que no habrá g a r n i k me levanté al día siguiente pensando que, que no tenía que venir, que no había nada que hacer. Pero bueno, hablando con Generelo, hablando con pues, la gente que tienes cerca. David insistió mucho, él veía que podíamos hacerlo, que podíamos hacerlo, y bueno, no sé cómo he c o n s i g u i ó convencer. Y, y fue una permanencia pues, agónica, como creo que. Bueno, para mí ha sido la, la más dura, la más difícil, y creo que sigue siendo un pequeño milagro lo que, lo que hicimos ese año. Sí, porque cuando el Elche, en la antepenúltima jornada, un miércoles pierde 0-2 contra el Alavés, y quedaban dos jornadas, el Elche necesitaba ganar esos dos partidos en Cádiz y contra el a t l é t i c o de Bilbao. Que es cierto que no se jugaban nada, pero hay que ganarlos. Y luego esperar que el Huesca solo sumase un punto, el Valladolid, creo que ninguno.、Eh, el Huesca de, de Pacheta, que se estrelló en los palos en el último partido, es que fue,、eh, fue dificilísimo, fue un, un milagro. Yo no sé si tú, después de la derrota contra el Alavés, faltando esas dos jornadas, yo creo que todos en Elche nos veíamos descendidos. Si tú tenías ese mismo sen sentimiento o pensabas que todavía había posibilidades, no, uno piensa que lo puede hacer, entre otras cosas, por lo que has dicho, jugamos dos partidos que yo creía que podíamos sacar. El problema era que ya no dependíamos de nosotros, ese era el problema. Pero yo recuerdo aún, y r e c u e r d o perfectamente conversaciones de la gente por la calle esa semana que recibía de todo, ¿no? Recibía desde el que, bueno, no pasa nada, lo habéis intentado, que nos daban ya por muertos hasta el, hasta el que pensaba que podía ser. Yo pensaba que nosotros íbamos a ganar. Lo que pasa es que los partidos que no jugaba, evidentemente, no sabía q u e podía ocurrir. ¿no? Y, pero bueno, fue, fue extraordinario. Y la verdad es que yo no es el mejor recuerdo que tengo, porque lógicamente el ascenso es mi mejor recuerdo. Pero sí que es cierto que creo que es lo más difícil que hemos hecho o que yo he hecho en mi carrera o que con la gente. Con, digo, digo yo, pero es que nosotros, ¿no? la gente que, que todos trabajamos, creo que es el año y el momento más difícil que he vivido nunca. Luego, bueno, pues tu etapa ha seguido: Villarreal, buenas temporadas, Egetafe, Zaragoza, que empezasteis como un cohete y luego te costó el puesto. No sé si en Zaragoza todavía se tiran de los pelos porque desde tu salida nadie ha conseguido enderezar el rumbo. Bueno, pero al final uno asume que las. Yo, para mí, los… y no lo digo por mí, uno hace un repaso de primera y segunda división y cuántos cambios de entrenadores no funcionan. Porque el problema no está en los entrenadores, a veces lo somos. O sea, hay veces que, que hay que asumir que es verdad que somos el problema y que no sabemos llevar o sacar rendimiento de una plantilla. Yo tenía claro en mi caso que no era ese el problema esta vez y creo que el tiempo me ha dado la razón. Pero bueno, uno tiene que asumir que esas decisiones se toman. Estamos muchas veces en manos de gente, con todo mi respeto, que no tiene ni idea de fútbol. Y el estar en manos de gente que no tiene ni idea de fútbol lleva a que tomen, lógicamente, decisiones de ese tipo. Cuando la decisión la toma alguien que no, que no sabe nada. Pues entonces tienes que estar a asumir eso. Y no estoy diciéndolo en este caso que se me entienda ni por Zaragoza, ni por Elche, ni por nada. Digo en general en el fútbol. Estamos muchas veces en manos de gente muy bien intencionada, que pone muchas horas y mucho trabajo para el club, porque por eso están, pero que no tienen la capacidad para analizar a nivel futbolístico a los entrenadores, porque no tienen ese conocimiento, como yo no lo tendría seguramente en cualquier campo en el que ellos trabajen. La última, Fran.、Eh, el Elche tiene. ¿Tiene posibilidades de jugar el playoff? Sí, pero ¿lo ves recortando esos cuatro puntos reales que tiene diferencia con el sexto y quinto a falta de tres jornadas? El problema, un poco es lo, que, lo que he dicho antes de, de la permanencia nuestra, ¿no? que ya no depende solo de él. Va a depender de. Bueno, para empezar, tiene un partido difícil el, el viernes, ante un equipo que se juega mucho también y en un campo que siempre es complicado, pero capacidad tiene, evidentemente, por, por, por jugadores, por equipo. Tiene capacidad, el problema es que no depende solo de sí mismo. Ha sido una lástima porque el equipo iba lanzado. Yo era de los que estaba convencido que iba a ascender o que al menos tenía claro que iba a entrar fácil, entre comillas, en la promoción. Pero es verdad que el partido de levante, con el partido prácticamente ganado, ese cambio de, de dinámica le, le fastidió y desde entonces el equipo es verdad que no ha s u m a d o bien, pero tiene capacidad. Y si se mete, un poco como ha dicho Pepe, ¿no? si el equipo es capaz de meterse. Con el ambiente que se puede generar aquí y demás, será un rival muy, muy difícil, pero pues, digo, ahora no solo depende de su buen rendimiento, sino también lo que pase en otros lados. Fran a Escriba, otro de los grandes en la historia del Elche Cruz de Fútbol y uno de los mejores entrenadores en el siglo XXI, así lo t e s t i g u a n los números. Gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotros.、Eh, hay que decir también que bueno, han estado a punto de venir Pepe Bordalás,、eh, que yo creo que también fue un hombre que. Le inyectó esa vena competitiva cuando estuvo aquí, pero jugaba anoche contra el Atlético de Madrid. Esta mañana se ha disculpado porque no le daba tiempo a llegar. Bueno, otros entrenadores, Pacheta, a última hora también, le ha sido imposible venir. Lógicamente los, los disculpamos. Y por supuesto, bueno,、pues、nos hubiera encantado que estuvieran aquí, como tantos otros que no han, que no han podido venir. Voy a llamar a Nino para que、um, ocupe tu sitio, Fran. Para hacer el, el cambio, son en estos momentos las 2 de la tarde y 11 minutos. Nino, que está sentado en una mesa donde hay también auténticas leyendas, como Marcial Pina, muchos dicen que fue el jugador más elegante. Que ha vestido la camiseta del Elche. Jugó solo dos temporadas porque con 18 años, cuando debutó, nos lo quitaron con 20 años. Era tan bueno que se lo llevó el Español, luego el Barça, Atlético de Madrid, Selección Española. Jugó tres Eurocopas, dos Mundiales, ha ganado una Liga, una Copa y necesitaría varios programas para resumir su, su trayectoria. Te agradezco, Marcial, que, que hayas venido. También a Julián Rubio, otro de los hombres que. Eh, hasta en tres etapas ha dirigido a Leche l y en momentos muy difíciles, en aquella temporada 93-94 tan dura, donde él tuvo que llegar a apagar el fuego en, en el tramo final. Luego vino、eh, dos años en el principio del siglo XXI, con una de las dos temporadas, una gran temporada en la que hasta el final ahí se luchó. Eh, con Julián Rubio, entrenador por el ascenso a Primera División. Si no recuerdo mal, quedamos quintos、eh, en aquella temporada. Luego vino la 2006-2007. Es decir, que también es un hombre muy ligado a la historia f r a n g i v e r d e en tres etapas. Y bueno, y tantos hombres que、eh, nos hubiera gustado que hoy estuvieran aquí, pero algunos, por desgracia, ya no están con, con nosotros. Y el que para nosotros siempre será eterno, me imagino que fue cuando, como, cuando se retiró Miguel Quirán, pasan los años, pasan los lustros, pasan las décadas y seguimos hablando de Miguel Quirán. Pues me parece que va a seguir siendo lo mismo con Nino, porque ha sido,、eh, igual que el gran capitán, pues leyenda, espejo para jugadores, no solo para niños, para muchas generaciones, no solo por lo que ha ofrecido en el campo, sino por su comportamiento dentro y fuera de él. Y eso a veces es incluso mucho más importante que lo hecho. De Nino necesitaría también varios programas. Me he traído por aquí la chuleta porque tiene eh, pues, eh, récords para dar y tomar: 475 partidos oficiales y 135 goles. Es decir, es el jugador que más veces ha vestido la elástica Frangiverde, le quitó el récord al bueno de, de Miguel Quirán. Es el máximo goleador en la historia de Leche. l Ha estado, que se dice pronto, 24 años consecutivos marcando goles. Eso, muy pocos jugadores se pueden contar con los dedos de una mano que lo hayan conseguido y mantenerse activo, insisto, durante、eh, casi un cuarto de siglo. Y bueno, en, es un coleccionista de récords:、eh, 805 partidos, 243 goles entre Primera y Segunda División B. En categoría de plata es el Rey Absoluto, con 571 partidos disputados y 194 goles. El goleador más veterano en la Copa del Rey. Sin los goles de Nino, yo estoy convencido de que probablemente hoy pues, no sería el Elche que ha vivido los últimos años en Primera, con aquellos goles. Eh, en Gijón, en el playoff,、eh, tanto en casa como allí, el gol de Zaragoza que nos、eh, catapultó a la final y luego con el gol de Peremilla en Girona, en fin, son tantos momentos los que tengo de Nino. He tenido el privilegio de retransmitir y de cantar sus 135 goles como jugador de Leche l y eso que ha estado 10 años fuera de nuestra ciudad, porque estuvo 5 años en Tenerife, otros 5 en Pamplona y allí también es ídolo. Yo creo que como carta de presentación. Yo creo que ya está bien, ¿no, Nino? Buenas tardes. Buenas tardes, ya está bien.、Sí. ¿Me he dejado algo? No,、bueno, <risa> pocas cosas, yo creo. Luego una cervecita, me invitas, ¿no? Totalmente. Nino, ¿qué significa para ti el Elche? Porque tú no eres nacido en Elche, no empezaste la cantera del Elche y el destino te trajo aquí. Sí, totalmente. Ya lo dije cuando estaba terminando mi carrera deportiva. Eh, eh. Vale. Bueno, como digo, ya lo dije,、eh, creo que Elche lo ha sido todo. Lo sigo reafirmando.、Eh, creo que el sentimiento del primer día de s d e que vine a Elche ha sido bestial. Creo que me ha abierto el camino hacia lo que yo he querido, que ha sido ser jugador profesional y querer dedicarme al mundo del fútbol. Esa ha sido mi pasión y el Elche me ha abierto esa puerta. He tenido muy buenos momentos, muy malos momentos, pero yo creo que al final a lo l a r g o de una carrera deportiva. Creo que hay todo tipo de, de momentos, y bueno, creo que, como te digo, y lo, lo, lo seguiré pensando de por vida, lo ha sido todo.、Eh, sigo pensando que el sentimiento es muy grande, muy fuerte. Como bien dices, he estado en c l u b muy serios, muy potentes a nivel nacional, como el Tenerife, como e Levante, l como Sasuna. que Siento un cariño bestial por ellos. Evidentemente, el c h a p a n a mí es intocable.、Uh -huh. eh, incluso en Tenerife llegaste a ser Pichichi con casi 30 goles, ¿no? Sí, así es. 29, 29 goles, eh, ascendimos eh, y bueno, la verdad que fue un año espectacular.、Uh -huh. Si te tuvieras que quedar con un momento, ya sé que esto te lo habremos preguntado todos y yo alguna vez, porque creo que te habré hecho en estos años, no sé si 70 entrevistas o algo así.、Eh, pero, ¿hay de verdad un momento o es muy difícil quedarse con un momento? En tu etapa en el Elche? Yo creo que viendo, estaba viendo los reportajes y he llegado a la conclusión que para mí el mejor momento, como bien dices, he tenido momentos buenos, pero para mí el mejor momento es por n e la camiseta de l Elche, sin ninguna duda. Es, es bestial. Es una sensación única. Y ahora que estoy desde fuera, cada vez que voy al estadio,、eh, te invade. La verdad que lo echas mucho de menos ese momento. Ahora ya llega un momento que ya tu cabeza está en otra cosa. Pero ese, ese niño de jugador, ese quererse jugador, la verdad que, que bueno, ha sido emocionante en todos los sentidos.、Uh -huh. eh, ¿Ha habido algún mal momento?、Eh, sí, para mí los descensos. los descensos. Para mí ha sido muy duro. Pero fíjate que、eh, se descendió en Cádiz a segunda, a segunda División B, fue durísimo para todos.、Eh, te vimos eh, llorar eh, y la verdad es que te quedaste, pudiste irte y dijiste, me queda una espina.、Mm. Y es volver a devolver a Leche l como mínimo a segunda. Pero es que no solo hiciste eso, sino, y gracias a, a tus goles, yo creo que e el Leche ascendió a segunda. Pero es que luego conseguisteis el ascenso a primera también con una participación tuya importante. No nos olvidemos de ese golazo en Zaragoza. Sí, como bien dices, vengo de Osasuna, vengo a mi segunda etapa, vengo con mucha ilusión, con muchas ganas. Y bueno, creo que e t es una ilusión y, y volver a casa, te encuentras con una. Con una desgracia en Cádiz, como es un descenso.、Eh, para mí fue brutal, brutal de, de duro.、Eh, se me ponen todavía los pelos de punta lo, lo que sentí ese día, lo que sentí ese año, sobre todo los últimos tres meses, que no había manera de ganar un partido, había que ganar un partido y no, no había manera. O se decía, esto ganando un partido、eh, es permanencia y fueron nueve derrotas consecutivas en diez partidos. Totalmente, totalmente. Sí, son dinámicas que se meten en l equipos y,、si、igual que te m e t e s las positivas, te m e t e s las negativas. Jugadores importantes empezaban a caerse,、eh, donde antes veía puerta, s ya no veías puerta. s、eh, Bueno, se, se montó todo para, para que te fueras a, al hoyo de la segunda vez. Como bien dices, bueno,、eh, nos quedamos sin contrato,、eh, terminamos el contrato el 30 de junio la, por el descenso y, bueno,、eh, me sale la opción de volver otra vez a segunda, en este caso a Tenerife, me llaman varias veces, pero tenía muy claro,、eh, mi, mi cabeza estaba en. Volvé otra vez a segunda, quedame en el Elchi y volvé otra vez a segunda, con, con el e l c h e lo antes posible. A partir de ahí, q u i t a r m e esa espinita y a ver lo que pasaba. Pero perdón, era una decisión muy arriesgada, porque de segunda B cuesta mucho salir. Sí, muy, muy dura. Yo había por momentos en, el, en campos que decía: ¿dónde estoy? ¿dónde estoy metido? De, esto no es fútbol,、eh, muy, con todo respeto del mundo. Había campos muy complicados, muy difíciles. Íbamos a pabellones, íbamos a c o r n e l l á había que terminar a n los, los equipos que e s t á b a m o s jugando antes en el campo para entrar nosotros a jugar. Era otro mundo totalmente diferente. Pero bueno,、eh, no por suerte, sino por trabajo y por muchas cosas, porque pasaron muchas cosas ese año. Fue, no fue nada fácil, pero bueno, se consiguió un objetivo que para el club creo que fue muy importante, porque de no haber ascendido, yo creo que había, habían, había, hubieran v e n i d o muchos problemas en ese sentido. Y además te has ganado también algo tan importante que no es nada fácil: el reconocimiento, el aprecio, el cariño de una ciudad, el mundo del fútbol, de cualquier chaval. Todos querían ser Nino, incluso todavía ves muchas camisetas de Nino. Eso no se paga con dinero ni con un contrato. No, ya lo dije hace un momento. Creo que al final ganarte el reconocimiento y el respeto del mundo del fútbol, de la afición y de todo lo que rodea el baloncito, creo que es, es, es único. Y como bien dices, eso no, no se paga con dinero. Otro de los grandes, Nino.、Eh, gracias por lo que le has dado al Elche c l u b de Fútbol. Él también te habrá dado algo. Y gracias también por estar hoy aquí con este、eh, bueno, especial Elche en Puntas, con muchas generaciones tan importantes como lo has sido tú. Gracias, Nino. Bueno, muchas gracias. Y sobre todo que he estado con todos, prácticamente. Estos los presidentes, he estado con todos los entrenadores, eh, aficionados. Eh, así que me siento como, como en casa. Y muchos sentimientos f r á g i l e s sobre todo. Gracias, Nino. Gracias. Un grande.、Eh, vamos a ir terminando.、Eh, me gustaría, nada, dos minutos al actual presidente de Leche, Joaquín Buitrago, si tiene a bien.、Eh, bueno, pues para hablar un poquito en representación del, del club, porque、eh, no, eh, su nombre eh, también eh, queda inscrito como el presidente del último ascenso, el de la pandemia, a l tan difícil de 2020. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Hay ascensos y ascensos. Muchos dicen que eso fue una lotería, que el fútbol nos debía、eh, una por el descenso administrativo.、Eh, ¿Cómo fue ese ascenso? ¿Cómo lo vivisteis desde dentro con todo lo que sucedió? Bueno, la verdad es que no éramos poco conscientes de lo, que, de lo que estaba pasando, pero fue un sufrimiento. La verdad es que pasaron, bueno, desde esa última jornada hasta que finalmente nos dijeron que jugábamos nosotros el playoff,、eh, pasaron muchos días. Y fue muy complicado, al margen de, de todos los recursos y todos los movimientos institucionales que hubo que hacer, pues había que mantener esa plantilla que no sabía si, si iba a jugar playoff o no. Y había que seguir manteniendo ese entrenamiento, esa ilusión. Y, y bueno, ahí está Nino, que como uno de los capitanes, y esto que, que, bueno, que lograron infundir en toda la plantilla、pues、bueno, ese, esa esperanza y, y esa llama viva para que, que disputaran finalmente ese, ese ascenso. Eh, te pregunto por el momento actual,、eh, ¿cómo está el club en estos momentos? ¿Piensa que de verdad hay opciones reales de <coughs> al menos disputar el playoff? Bueno, estamos en situaciones como e s t a hemos vivido ya, los que somos del, del hecho hemos vivido muchas, ¿no? De hecho, Fran hace poquito、eh, planteaba una que yo la recuerdo p e r f e c t a m e n t e el famoso 0-2 del, del Alavés, ese partido que nadie esperaba perder y finalmente perdimos. Pero bueno, al final、eh, reseteas. Eh, tienes un banquillo y, una, y un equipo en el cual bueno, se, se, se conjuran todos, y, y bueno, y en, ese, en ese partido, después de la l A v é s dije: Bueno, pues vamos acá y vamos a ganar, y q u e sea lo que Dios quiera, ya veremos a ver lo que pasa con los demás equipos. Y yo creo que en la situación actual estamos igual, mañana tenemos que ir a. A a n d u b a a pelear, a por el partido y a partir de la próxima jornada, pues ya veremos. Pero yo creo que está, estamos animados. Pero sabéis que el partido de mañana es cara o cruz, o sale cara o se gana o las opciones van a ser remotas, ¿no? Aqu aquel partido del, de, de Cádiz también fue así, de hecho tuvimos que remontar, o sea,、eh, empezamos perdiendo aquel partido. Yo creo que, que sí que estamos en, en condiciones de l equipo e s t á animado y, y está con ellos esta mañana y, bueno, perfectamente. Enchufados para mañana darlo todo. ¿Los lo veis mentalizados? Sí, sí, sí. Totalmente mentalizados. Sin ascenso este año,、eh, si finalmente no se consigue ascender, porque no nos engañemos, primero no depende s de ti mismo, hay que meterse ganando yo creo que los tres partidos y luego、eh, hay que jugar un playoff y de los cuatro solo sube uno. Si no se asciende, teniendo en cuenta que sois un recién descendido de primera y con el mayor límite salarial de segunda, ¿sería un fracaso? No, yo pienso que no. Al final esto es, es fútbol y, y en definitiva se trata de, de, bueno, de conformar una plantilla lo, lo, lo mejor posible, lo más competitiva. El, el que esté en posesión del, del acierto de los fichajes、eh, plenos pues,、eh, se equivoca, porque en definitiva bueno, tratas de hacer una, un equipo que sea totalmente competitivo. Yo creo que lo hemos sido, lo, lo hemos demostrado, de hecho、eh, en, en muchos momentos de esta misma temporada. Eh, toda la afición ha visto que tenía un equipo ilusionante, que jugaba muy bien, que, que, que, que de hecho nos colocamos segundos. Pero bueno, al final esto es fútbol, fracaso no? Yo creo que en definitiva se trata de competir y competir hemos competido. Un equipo al que le faltan buenos delanteros, convendrás conmigo. Sí, pero bueno, bueno delantero, ¿qué ¿Qué buen, buen delantero, hay otro... que decirte, que buen delantero. El que marca goles. Sí, pero yo, yo estaba mirando、eh, ayer mismo la, la tabla de goleadores de segunda y tenemos primero a Bradway, que sí, que efectivamente es un, un e s t o pero el, el chico este de, del r a c i n g Santander, que,、eh, que creo que lleva die... Que lleva 18. 18, ¿Cuánto metió el año pasado? Cinco. Decirte,、ah, pero, eh, no. eh, el de Leganés l es igual. O sea,、eh, dame, dame dos de diez.、No eh, e s uno de veinte. No, no, no, no. El de Leganés l es igual. Estamos,、eh, miramos los números anteriores y te, nadie te garantiza de que、eh, gastándote dos, tres, cuatro millones en un, en un delantero supuestamente referente te vaya a conseguir los goles. No, no te lo garantiza nadie, pero lo que sí te garantizo es que si no te lo gasta s y no traes, no hay gol. Sí, lo que pasa es que、eh, en, esto, en esta situación del, del tema de fichaje bueno, hay que ser prudente y bueno, muchas veces tienes que valorar una, muchas circunstancias. Hay que hacer una, una plantilla equilibrada y, y, y juegan muchos factores en, en, en, en, hay muchos factores en juego.、Eh, tú, la última, tú que estás en el día día con él, ¿hay Bragarnik para rato? Sí, lo veo muy, muy ilusionado porque. Yo creo que、eh, al margen de lo que es el,、eh, la situación deportiva, el equipo deportivo, yo creo que el, el proyecto de, de club que, que lleva entre manos en cuanto a, a todas las reformas estructurales,、eh, en cuanto a inversiones del Estado i y en cuanto a la Ciudad Deportiva van para adelante. Sí que es cierto que, bueno, que no, son, no, no se visibilizan. Pero bueno, sí que, sí que se ha podido ver lo, lo que, todo, todo lo que es la reforma interior del estadio y, y eso no para. O sea, eso es una, es una realidad y yo creo que, que poco a poco lo vamos a ir viendo y comprobando. Lo importante es mantener el, el equipo en, en el fútbol profesional porque es el que te garantiza, digamos,、eh, no tener problemas económicos y yo creo que eso está más o menos garantizado. Nos vemos mañana en Miranda. Pues ahí lo somos. Nos vemos mañana en a n d ú b a Gracias, presidente. Gracias a vosotros. Joaquín Buitrago. Y antes de terminar, porque me imagino que ya todos nuestros invitados tendrán ganas ya de, de comer y que, y que yo me calle ya,、eh, voy a invitar a Alejandro Carrillo, que es el director general de la Sociedad Tiro de Pichón, que tan amablemente nos ha cedido estas magníficas instalaciones. Eh, y este restaurante nuevo en el que vamos a, a degustar magníficas viandas. Alejandro, muy buenas tardes.、Eh, a ver, ¿por qué no? Te, ahora te oigo? Sí, al, no, no te oigo. Algo le pasa al micro. A ver, ahora. ahora. Algo le pasa. Ahora sí. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Repetimos. 105 años estáis de celebración en el Tiro de Pichón, que es una sociedad que es emblemática en la ciudad y donde muchas de las personas que tenemos hoy aquí pues, han sido socios o lo son, han venido, vienen, muchas generaciones y son ya 105 años. Correcto, Paco.、Eh, tenemos aquí a dos entidades que son las más antiguas de, de Elche a nivel deportivo: que es el, el Tiro de Pichón, que se fundó en 1919. Y el Elche Club de Fútbol, que, que el año pasado hizo su centenario. Es cierto que durante toda la historia del tiro han pasado por aquí、eh, numerosas familias l i c i t a n a s muchos personajes ilustres, y muchos de ellos han sido presidentes y directivos del Elche Club de Fútbol e incluso compaginaban、eh, ambos puestos también en el, en el tiro de Pichón. ¿Y vais a celebrarlo de alguna manera? Sí, pues lamentablemente en el, en el 2019 no se pudo realizar el centenario del club por diversos motivos. Y este año, aprovechando un poco、eh, esta época de cambios con, con una junta directiva que hemos tenido que ha trabajado en equipo junto, junto a los trabajadores, le hemos dado un cambio, una vuelta al, al club. De hecho, tenemos un proyecto bastante ambicioso para seguir creciendo y poder sumar años promoviendo el deporte en la ciudad. Y queremos、eh, aprovechar para hacer un, un 105 aniversario que vendrá a ser el centenario, por así decirlo. Con un cóctel de gala que tendrá lugar el 30 de mayo aquí en el r e s t a u r Antetiro de Pichón. A nivel institucional、eh, vendrán expresidentes, exdirectivos,、eh, empresarios, grandes empresarios de Elche, socios también ilustres. De nuestra entidad y el 1 de junio, ese mismo sábado,、eh, haremos una jornada de puertas abiertas a nivel deportivo con diferentes jornadas solidarias de, de spinning, de zumba, de high rocks y de, de natación. Y un poco todas nuestras, todas nuestras secciones deportivas, digamos que se abrirán al, al público para poder celebrarlo, porque justo el 1 de junio del año 1919 fue cuando se fundó el, el tiro de pichón. Pues qué fecha más bonita, 105 años,、eh, una sociedad deportiva, unas instalaciones deportivas que. También están creciendo,、um, están evolucionando con los tiempos,、eh, desde que tú también estás al cargo de la dirección general,、eh, bueno, pues dando pasos hacia adelante. n o Sí, la verdad que le faltaba un poco un aire fresco a la institución, y ya os digo, la Junta Directiva contó conmigo para ese proceso de cambio. Y la verdad que estamos creciendo a pasos agigantados, estamos metidos en casi todos los eventos deportivos de la ciudad, incrementando nuevas secciones, fomentando el ejercicio y el deporte a toda la población. Y es que al final tenemos unas instalaciones que son increíbles, casi 60.000 metros cuadrados. Aquí a orillas del río Binalopó y con mucho potencial aún, porque tenemos mucho, mucho por hacer. Ahí caben muchos campos de fútbol, en ¿eh? 60.000 metros cuadrados. ¿eh? Bueno, aquí si hay alguna <risa> propuesta la podemos estudiar. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Paco. Alejandro Carrillo, director general del Tiro de Pichón.、Eh, vamos a ser puntuales, son en estos momentos las dos y media de la tarde. Es momento ya de poner el punto final a esta bueno, pues,、eh, gala especial que hemos hecho, el Chempunta Leyendas del Elche Club de Fútbol. Nuestra intención es,、eh, o ha sido,、eh, como siempre, eh, pues, eh, dejar claro que las personas que han contribuido a hacer de Leche l el club que hoy es, no queden en el olvido, tanto s lo, los que estáis hoy aquí como los que, por desgracia, ya no están o los que no han podido venir. Mil gracias. Por haber dedicado vuestro esfuerzo, vuestro sacrificio, vuestro tiempo y en muchos casos vuestro dinero. Ha sido un verdadero placer también para todos los que habéis seguido el programa a través de radio y de televisión. Gracias a José Antonio González que nos ha hecho el control. Gracias a todos los compañeros de la casa que han hecho posible este evento y esta gala que llevamos preparando desde hace seis meses, aunque todo se resuelve en hora y media y ahora en la comida que. ¿Qué Vamos a hacer、eh, mil gracias también al Tiro de Pichón y a, y a todos los que han hecho posible también el que hoy estemos aquí y a Vegafibra,、eh, televisión comarcal, que ha hecho la realización y que nos ha ayudado sobremanera a la realización de este programa. Lo dicho, mil gracias por haber venido. Mañana volvemos en otra edición de Elche en Punta. Hasta luego.